Cuando San Lucas llegó a la vía de Cestari, una decadente calle romana que desembocaba en el impresionante panteón de Agripa, extremó su cautela. Pese a que nadie le había visto nunca allí, quería asegurarse de que pasaría completamente desapercibido antes de enfrentarse al primer evangelista. Además, la conversación con el ronco le había llenado de suspicacias. «¡Maldía, sí, señor!» 30 segundos más tarde, Barley estaba delante de su objetivo. El número 25 era un macizo edificio de aspecto gris, con fachada de piedra, amplias cornisas de madera tallada y ventanas pequeñas, provisto de en una enorme puerta que conducía a través de un espacioso corredor a un patio interior todavía más sombrío. A simple vista, era difícil distinguir si se trataba de un bloque de apartamentos, una residencia de estudiantes o un albergue para religiosos. Y más aún, si se tenía en cuenta que dos fiats tipo de color azul y blanco de la policía romana bloqueaban el portón de acceso al edificio, el rostro del padre Baldi se ensombreció. —¿Policías? —Bueno, al menos no es uno de los citroens antianegros del servicio secreto —reflexionó—. —Pueden estar ahí por cualquier cosa. —Tranquilo. San Lucas enderezó la espalda y trató de serenarse nuevamente. Tras reunir la poca sangre fría que le quedaba, cruzó la calle y en cuestión de segundos atajó los escasos metros que le separaban de los coches patrulla y la puerta del edificio. Un rápido vistazo le bastó para descubrir, empotrada en la pared derecha del corredor, una pequeña puerta de madera con una ventanilla de la que se escapaba un fino hilo de luz. Residencia Santa Gema, rezaba un cartel clavado junto a la entrada de aquella especie de conserjería sera. ¿cuánto movimiento ha pasado algo? El padre Badly, forzando un gesto de inocencia poco natural en él, carraspeó levemente antes de componer su pregunta. Se había asomado a la ventanilla, descubriendo en el interior de la garita a un hombre de mediana edad, de cabellos rubios muy escasos, arrugas prominentes en la frente y una dentadura destrozada, vestido con un hábito pardo. Aquel fraile, probablemente uno de esos novicios franciscanos, entrados en años pero de reciente incorporación parecía matar el tiempo junto a un destartalado transistor Phillips ¿Mm, «Sí», contestó con desinterés el fraile tras bajar el volumen del aparato «Si lo dice por la policía es porque esta mañana uno de nuestros hermanos se ha suicidado se ha arrojado al patio desde una ventana de la quinta planta» El tercer evangelista identificó de inmediato aquella adicción era el hombre de la voz agria que solía coger el teléfono cada vez que llamaba a San Mateo. ¡Qué curioso! Jamás se lo hubiera imaginado así. ¡Un suicidio! se inquietó Badly. ¡Santa Madonna! ¿Y a qué hora fue eso? Alrededor de las once, contestó el fraile con aire confungido. Yo solo oí un golpe seco en el patio, y al asomarme vi a nuestro hermano con la cabeza abierta en medio de un charco de sangre. Creo que murió en el acto. Y dígame... ¿Puede decirme quién era? El padre Luigi Corso, nuestro bibliotecario. ¿Es que lo conocía usted? Valdí palideció. Somos... Éramos buenos amigos, rectificó, haciendo de tripas corazón. ¿Está seguro de que fue un suicidio? El portero de los dientes mellados cambió su expresión. Le interrogó en silencio con ojos oscuros, tratando de encajar la sugerencia de aquel desconocido sacerdote salió del paso como pudo hombre la policía está allá arriba en su habitación tratando de reconstruir lo que ha sucedido les puede preguntar a ellos si quiere, ya sabe llevan aquí más de una hora registrando sus pertenencias y me han pedido que les pase todas las llamadas para el padre Corso podría llamarles ahora mismo y no, no será necesario, le interrumpió Barley era solo curiosidad y le han explicado por qué les tiene que pasar usted las llamadas simple rutina, dicen. Ah, ya, naturalmente. Padre, le abordó ahora el portero con cierta solemnidad, usted debe saber si suicidarse es pecado mortal. En principio lo es. Entonces, ¿se salvará el padre Corso? Aquello le pilló desprevenido. Eso solo Dios lo sabe, hijo mío. Baldi decidió zanjar allí mismo la conversación. Se despidió como pudo Dio media vuelta con aire casi marcial, empotró el puente de sus gafas contra la nariz y se alejó caminando a paso ligero calle arriba, tratando de encajar mentalmente la nueva situación. El primer evangelista había muerto una hora antes de su cita y lo que era peor, con él acababa de esfumarse su único punto de apoyo en Roma ante la audiencia. Además, el difunto era también el principal coordinador del proyecto de cronovisión. Y su fallecimiento tenía lugar muy poco después de que algún mandamás con púrpura decidiera hacer cambios en el programa. La enésima paranoia.